Just another promise, they don't really care. Cause the movement on the borders got the people running. Gol de Vigilante, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Vigilante. Hoy día especial, hacemos este cuarto especial para CFM Radio en Almería. Ya cuarto especial que nos gusta hacer mucho, p o n e r o s canciones algo más conocidas dentro de la o r c a tal vez tú no conozcas. ...y Un programa dedicado especialmente a vosotros, a los oyentes de SIFM. Y por supuesto que cualquiera de, que escucha nuestro podcast puede escuchar este programa, sin duda. Gracias por la acogida y a en vuestras tierras o bien de donde nos escuches en SIFM Radio.es, www.sifmradio.es, desde cualquier parte del mundo. O bien en el Dial, en la televisión, allí en a l m e r í a Y encantado de pertenecer a la familia de c FM. Programa desde 1986, dedicado siempre a la música que vas a escuchar en el día de hoy o en los otros programas. a h o r Melodic Rock, c a r r o n Melódico, West Coast a veces. ...también Otro estilo nuevo llamado New Retro w a v e que, bueno, no s lleva hacia atrás a esos años 80. Si ya estás introducido en ese, ese estilo, pues disfrutarás con el programa, sin duda, con las canciones que te pondremos. Y si no lo estás tanto, pues creo que te vas a enganchar, eh. De mazos, sin duda, los que tenemos preparados en el día de hoy. Para esta tu radio, sí, FM. Ya sabes, estamos todos los lunes de 9 a 11 de la noche, con repetición los sábados de 6 a 8 de la tarde. Pues si nos queréis escuchar dos veces o no nos has escuchado el lunes, ahí tienen la oportunidad de volver a e s c u c h a r Nuestra sintonía de siempre, desde el año 86, la Vigilante de Magnum. Que da título al programa, da título a todo. ¿eh? Yo soy José Luis Vigilante, también me conoce todo el mundo como Vicky. Por tanto, esta canción, ya son unos cuantos añitos los que nos acompañan. La i n t r u c c i ó n de la banda canaria Hackers. La、remezcla impresionante. Y bueno, vamos a ir bajando ya lo que es la sintonía para comenzar este programa especial que, bueno, pues vamos a dedicar, como no,、eh, como ya hemos dicho, a toda la gente de SIFM allí en Almería y, por supuesto, a todas las personas que nos estén escuchando desde cualquier parte del mundo. Comenzamos fuerte con s a n d s t o n e The game of indecision, come what may, she knows it isn't just his voice on the line. One final time, she hears thunder. p Recious lies when she played her part, still she tries. Because holds us hard with broken wings, she can be. En 1991 nos dejaban esta maravilla la banda Tiqueto, ese álbum、eh, llamado d o n Con Easy. Y bueno, pues el tema Burn It Down Inside era lo que escuchábamos de los grandiosos、eh, Tiqueto, banda realmente bueno,、pues、de culto totalmente dentro del mundo del melodic、eh, rock. Anteriormente, e s t abríamos m o s a con Sunstone, que ya te h a b í m o s dicho, lo que fue su tercer álbum llamado Emotional Fire. Era un álbum、eh, que todavía contaba con、eh, John Lee Turner,、eh, como sabes, cantante de p Purple, de Rainbow y bueno, de tantas y tantas cosas. Que bueno, pues、eh, se embarcó en este proyecto que luego, posteriormente, hubo un poco de lío porque bueno, le quitaron el nombre según、eh, Frontiers, el nombre era de Frontier, s bueno, temas legales. Y bueno, la verdad es que John Lee Turner nos quedó muy, muy contento del tema y Y bueno, pues、eh, hubo un poco ahí de, de tal, y ahora precisamente、eh, va a sacar un disco, o ha sacado un disco ya nuevo, además bastante más duro, y bueno, pues、eh, se ha quitado su famosa peluca, que lleva toda la vida con la peluca, pues bueno, en esta ya ha sacado otra imagen totalmente diferente. Nosotros nos fuimos a ese álbum del año 2012, y como digo, de s u n s t o r m y el tema que precisamente habría que el disco de Never Give Up era el tema que habíamos elegido de aquel proyecto llamado s u n s t o r m Vamos a continuar, nos vamos al primer álbum en、eh, 1984 de la banda Autorath, aquel Sign in Please, y el tema que habíamos elegido de aquel también fantástico álbum, como no podía ser de otra forma: primer álbum de los Autorath in the Night. Buenos a u t ó g r a f o s como decíamos, con ese In the Night que aparecía en aquel álbum Sin in Place de 1984.、Eh, tenemos un correo vigilantegmail.com. a a h o r Si tienes cualquier duda o cualquier pregunta, estaremos encantados de contestarte. ¿eh? Si quieres preguntarnos cualquier incógnita que tengas, pues, bueno, pues ahí es el sitio donde nos tienes que escribir.、Eh, ya sabes, estamos en c f m en el 93.3 y en el 89.8 en Almería. En c f m r a d i o e s d e cualquier Parte del mundo, y por supuesto también en la TDT,、eh, busca si FM o si TV, claro, y ahí, ahí nos encontrarás. Vamos a continuar, nos vamos a, ahora, volvemos al 2012、eh, con la banda Sapphire Eyes,、eh, también primer disco, hoy estamos cogiendo los primeros discos de, de las bandas, y el tema This Love,、eh, This Love This Time era el tema que hemos elegido de Sapphire Eyes. Después de Sapphire Eyes, os hemos regalado esta maravilla, temazo sin duda, Don't Wall Away, de la banda Danger Danger,、eh, los americanos Danger Danger, y este es su primer álbum del año 1989. Maravilloso disco que contiene temas tan increíbles como este, Don't Wall Away. Vamos a continuar y vamos a ir con una banda, una banda curiosa, una banda de Miami, de Estados Unidos, pero bueno, realmente ellos son、eh, cubanos, son gente que, bueno, pues.、Eh... Inmigrar, eh, hicieron, eh, eh, fueron a Miami, que me, me, me enrollo,、eh, sus padres y bueno, pues、eh, allí, allí se criaron y bueno, pues forman r o esta banda que se llama n u c l e a r Valdez, que forman al bajo Juan Díaz, a la batería Robert s l a d e l e m o n a la guitarra Jorge Barcala, a los teclados Lester Méndez, a las voces Froilan Sosa. Y、eh, bueno, también la percusión Rafael、eh, Padilla. Como puedes ver, nombres totalmente hispanos, en este caso cubanos, de、eh, esta banda que sacaron el álbum、eh, Dream and Other Dream en 1991 y、eh, que contenía temas、eh, tan interesantes como este, que bueno, entre otros estaba compuesto por John、eh, s e c a d a el tema Shelter. Hasta ahí, n u c l e a r Valdez, sus padres emigraron. Cuando te atascas, te atascas. ¿sí? <ríe> Hay veces que pasa, son cosas que pasan en, en directo total. Y bueno, pues nada, me estaba atascando, no me salía la palabrita de marras. Y bueno, pues ahora sí, sus padres emigraron de Cuba a Miami. Vamos a continuar con un personaje llamado Robbie v a l e n t i n e Este fue su primer disco. Él es un multi-instrumentista、eh, holandés eh, que sacaba este de su primer disco en 1992. Él, bueno, pues tiene sobre todo muchas influencias hacia, sobre todo hacia Queen、eh, en esos cambios、eh, de, de, de canciones, n o de, de, de, de ritmos y de tal. Verás que es muy Queen.、Eh. No necesariamente en todas las canciones, pero sí en bastantes,、eh, te encuentras esos, esos cambios. p o r q u e bueno, él adora un personaje con una carrera larguísima dentro de la música de este holandés, como digo, llamado Robbie Valentine. Y nos vamos a ese primer hijo, que se llama como él mismo, y el tema Angel. Bueno, pues en esta canción, en este Angel, no era tan evidente lo que te hemos comentado. Ya te comentaré. Pondremos otra canción otro día, por si no le conocías, y verás que, bueno, sobre todo en alguna otra canción es, es bastante, bastante claro, ¿no? Busca un poco ese, ese tema que te comentamos. Vamos con otro que, bueno, pues tampoco es cojo, ¿eh? ¿eh? Toca todo. Yo no sé qué puede dejar de tocar, porque la verdad es que toca absolutamente todos los instrumentos y canta en este álbum. Te estoy d a a n d o Jeff Kanata. Anteriormente, miembro de Arcángel, que bueno, también era la banda suya, o sea que total.、Eh, esto es en solitario, se llama c a n a t a el álbum, el álbum Image of Forever,、eh, álbum del año 88 y un, un tema que siempre nos ha acompañado muchísimo en nuestras、eh, etapas de, de vigilante. Y、eh, bueno, quiero compartir con vosotros, con todos los oyentes de CFM, c ó m o no, f o r t u n Teller c a n a t a f o r t u n Teller de Jeff Kanata era lo que escuchábamos ahora mismo. Vamos a continuar en Vigilante. Vamos a ir a, a un álbum, como ves, mucho de finales de los 80. Ahora vamos al año 86、eh, con un álbum llamado Is Enoch de Billy Squire.、Eh, que bueno, pues como antes、eh, te estábamos un poquito comentando, hablando sobre Queen. En este tema en concreto, Love is the Hero, que es el que vamos a poner, le acompañaba en las voces nada más y nada menos que、eh, el amigo Freddie Mercury、eh, a Billy Squire. Pues、en algún tema más participaba el amigo Freddie Mercury en este álbum de Billy Squire, como te decíamos. Vamos a continuar y seguimos en el año 86, como este disco que acabamos de escuchar. Y además, que、eh, curiosamente, con una banda, aunque bueno, en este disco justo no estaba Paul Reyes,、eh, te estoy hablando en este disco que cantaba Brian Howe, te estoy hablando de la banda Bad Company, Paul Reyes, que como sabes también estuvo en,、eh, tocando en, alguno, en algunas ocasiones、eh, poco tiempo,、eh, estuvo con, con los amigos Queen, o sea que bueno, un poco todo entrelazado. Entre Robbie Valentine, ahora Billy Squire, que estaba Freddie Mercury, y ahora Bad Company. Aunque bueno, ya te digo que nos hemos ido a ese álbum que no estaba cantado por Paul Rogers, ese Fame and Fortune, ese fama y fortuna. Y el tema que hemos escogido de ese álbum es Hold on My Heart. Bye. Maravillosos los Toto,、eh, increíbles. Fahrenheit del álbum We c a n Make It Tonight, el tema que escuchábamos, y bueno, pues una de las bandas de cabecera, sin duda. Toto, banda increíble, que bueno, he t e n i d la oportunidad de verlos en varias ocasiones en directo de las bandas. Más impresionantes que te puedes encontrar ¿eh? en directos.、Eh, actualmente estaban girando con Jarni casi nada en Estados Unidos, pero bueno, no creo que llegue a Europa, no lleguen a Europa juntos. Sí creo que van a llegar por separado, pero juntos no, no creo que, que lleguen. Ojalá lleguen, desde luego. Eh, impresionante concierto,、eh. Toto y Yarny, pues、eh, puede ser、eh, realmente increíble.、Eh, año 88, el álbum Fahrenheit de t o t o e l que estábamos escuchando. Y vamos a irnos un poquito más adelante, nos vamos al 92, una de esas bandas que a mí personalmente、eh, me gustan muchísimo y bueno, están en mi top, sin duda. Siempre lo digo en broma,、eh. bueno, no, en broma no, en serio, es la verdad. <ríe> Tengo tres álbumes de, con esta misma portada porque el álbum m u s i c from the Planet d De Planet 3, de la banda Planet 3 de j a k e Raydon, Glenn Ballard y c l i n t Mannes, pues bueno, luego salió con otras portadas, pero bueno, la original que era, bueno, pues un poco un paisaje、eh, lunar, un poquito, ¿no?、Eh, es la, la idea, ¿no? Viéndose la Tierra al fondo y tal. Eh, bueno, pues、eh, yo compré tres copias. Tengo una que la que escucho, otra que la que ponía en la radio y la tercera cerrada por si pasa algo. Luego tengo en, otras, en, otra, en otros formatos porque, bueno, de, realmente es una banda que me apasiona esta de Planecir. Que incluso en un programa que tengo de entrevista llamado Vigitalk、eh, tuve la oportunidad de entrevistar a Cliff m a n n e、eh, s s increíble personaje. Y bueno, pues hicimos、eh, concretamente hace un año aproximadamente cuando hicimos una entrevista con, con Cliff y, bueno, pues nos contó mucho. Muchísimas cosas súper, súper interesantes que te animo a escucharlas en nuestro podcast.、Eh, sobre todo para la gente de SIFM que a lo mejor no conoce el podcast, pues bueno, pues、eh, ahí tenemos esas entrevistas que, que, bueno, pues no es habitual que suenen en el SIFM. Y si te apetece escucharlas, pues busca dentro de Vigilante Award porque tienes Vigitol, WITX, en ese caso, Clip Magnet. Vamos con uno de los temas que a mí personalmente más me gusta de, de este De este personaje, de esta banda,、eh, que bueno, pues banda, es un tema tranquilito que vamos a rescatar de ese Music from the Planet. I'm not an angel, just a man, por favor, e n t i n d The kind who'd ever lie. Most everything you've heard is true. So, girl, now I come to you. A Man, who has nothing left to hide. What I'm saying to you now is how I really feel. And no matter what you think. Impresionante este s i n s e r e de Planet 3, ese tema llamado, bueno, pues traducido al español,、eh, poco sincero o falso. Prácticamente podríamos decir lo mismo, una de las canciones tranquilas que a mí personalmente más me gustan de, de bueno, de todo, <risa> de todo lo que tiene que ver con el mundo del a o r r o el melody rock, este temazo de,、eh, de Planet 3.、Eh, eh, si no los conoces,、eh, me lo agradecerás toda tu vida. Vete a comprar este disco, bueno, igual, igual que casi todos, pero bueno, sobre todo este, a mí personalmente está entre mis tres preferidos: este álbum de, de Planet 3 llamado m i s h y f r o m t h e Planet, que cuando me llegó en el año 92, pues. Bueno, no daba crédito, la verdad. Un disco impresionante. Vamos a continuar, no vamos a viajar hasta Australia, además en doble ocasión. Vamos a poner dos temas ahora seguidos. Ya sabes que vamos un poco alternando. Y bueno, pues en este caso vamos,、eh, vamos a viajar a Australia.、Eh, primero con Jimmy Barnes, Body's w o r d el álbum del año 84. Y el tema,、eh, no sé, c o m Price. Y lo siguiente te lo contamos después. Grandísimos personajes australianos que escuchábamos ahora. Antes ya habíamos presentado a Jimmy Barnes, ahora la banda Noise w a r l la banda de John Stevens, que además últimamente he visto alguna foto de los dos juntos,、eh, John Steven s y Jimmy Barnes.、Eh, el tema Take Me Back,、eh, temazo, como no, de, como digo, de la banda Noise w a r l la banda australiana. Vamos a viajar ahora hasta Canadá. Ask any girl in this lonely world. Ask any girl, she'll say, Make it last forever. I'm holding o u t my h a n d I finally understand. So turn out the lights. Oh, yeah, we'll make it last forever. I've been down the streets and e s i r e Increíble, s Lover Boy, Love Every m i n u t es el álbum、eh, y el tema que escuchábamos, uno de sus temas más、eh, conocidos, This Call Be the Night, era el tema que habíamos rescatado de aquí, el álbum del año 1985 de los canadienses, eh, Lover eh, Boy. Eh, recuerda, estás en c i f m en el 93.3 y en el 89.8 de la FM, también entre w w w c i f m r a d i o e s y por supuesto también en la TDT. Vamos a continuar, ahora vamos a ir con Jeff p a r r i s el álbum Wire d Up, álbum de 1987, y de aquel álbum hemos querido escuchar este gran tema llamado Crying. Proyecto italiano, Singing Line,、eh, del año 2010, con bueno, la reconocible voz de Robin Beck en este Hit of the Light. Ya sabes, Robin Beck, para la gente que no lo conozca, bueno, famosísima por aquel tema que hizo para, para Coca-Cola. Y b、bueno, u、pues、en o p u este en e s caso, acompañando a esta banda, como digo, italiana,、eh, llamada Singing Line. Vamos, anteriormente sonaba j e s p a r í que ya te habíamos eh, comentado eh, anteriormente. Vamos ahora con dos temas que yo creo. q u e vas a reconocer? No te vamos a contar ahora lo que son, te lo contaremos después. Pero bueno, nos gusta siempre un poco jugar con esto, ¿no? que reconozcas un poco las canciones. <risa> Pues vaya, dos temazos que hemos escuchado seguidos. ¿eh? Ahora mismo estamos con Cat i n c r e w aquel tema llamado Just Date Endurance,、eh, eh, tema más que conocido de ese álbum llamado Block Cats, que salía en el año 86. Y bueno, pues、eh, queríamos sin duda compartir con vosotros en el día de hoy. Anteriormente, otro tema que incluso una banda de, de ahor, Lionville. NEO、eh, Hace bueno, Unos añitos Waiting for a star to fall a l g u n r e l Life Del año 88 Del dúo Boy Meet Girl Y ese Waiting for a star to fall Que realmente Es un saxo maravilloso Y bueno Hemos llegado al final En este programa especial、eh, Cuarto especial ya Para CFM、sí、En Almería Muchísimas gracias por vuestra escucha. Todo un placer estar desde Vigilante. Tu programa de h o r r de melodic rock, de jarrón melódico, de n e w retro, de w h i s k o s Y bueno, de alguna cosa más ¿eh? que nos va dando por ahí. Hoy especial dedicado a vosotros, especialmente a c i f m Y por supuesto, saludamos a todos nosotros, oyentes del podcast. Espero que hayáis disfrutado en este tiempo. Todas esas canciones que hemos rescatado para ti,、y、sobre todo de los 80, ¿eh? nos ha salido un programa que, bueno, alguna cosa se nos ha colado de otros años, pero muy ochentero hoy, eh. Y bueno, como no podía ser de otra forma, pues también nos vamos a despedir con otro tema de los 80. En este caso, del año 86, la Super Banda Boston, conocida por todos, por supuesto. Pero no nos vamos a ir a los temas un poco más、eh, típicos, ese Mordana Feeling, por ejemplo. No vamos a ir a lo que fue su tercer álbum llamado Cedar Stage. Álbum del año 86,、eh, como digo, de Boston. Con esto te decimos adiós. Gracias por haber estado al otro lado. Un placer, desde luego, para nosotros hacerlo para ti. Y nos vamos con este Amanda. Hasta pronto. Chao. you、hey.